que se llama Vivencia de la Tercera Edad. Ellos arrancan de 9 a 8. Me aprecio Enrique Samarino. Y hoy tenemos un gran programa. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. De Daniel Tiger, Carlos Rottenberg. Y grandes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, La ciudad mejor una realización nacional. No quiere esto, no quiere quiere la paz. Cholki Palky Cholki Palky, Cholky la Cholki la hasta la Cholki de la mañana. ¿Cuánta expectativa, eh? Mucha sí, expectativa cual. en torno al partido y efectivamente cuando todos creíamos que el, se nos iba a llenar de cotos de carrefour, volvió sí. tigre. Bien, eh, pensé que iba para otro lado, pero está bien. Pensé que ibas a hablar. recuperen la, la toma, recuperen la <risa> toma, que le devuelva la toma al tigre, loco. devuélvanle al tigre lo que es el tigre. Bote el, al tigre. Es, que sí este domingo bote al tigre tenía ganas de verlo a. a qué? a, a, a Niembro a ver qué decía hoy. ¿Por siempre cuál se es? hace el. El tigre, el ¿Niembro? de la B, el de la B. No, se hace el, el uh -huh. hincha de Chicago. Ah. Y debe ser amigote ahí de todo y, y la que se mandaron hoy, no sé qué habrá qué habrá dicho don Niembro. Infiltrados. Sí, sí, claro, sí, sí, sí, es la típica. Jugó infiltrado. Como ¿Qué? canilla Porque en no el 90. Ahí claro. Año 1990 Como Maradona en el mismo año. ¿Cuál? 94. Hablando canilla. Ah, bueno No, no vamos al 95. ¿Vos? Ajá, estamos ¿Sí? cerquita. Junto yo con la salida del Windows. Lo digo, fue el mejor año de la década del 90 para sí. la música. Papá. ¿Sí? Pavada de afirmación. Y uno de los mejores. Si no, no el mejor, ¿eh? Si no el mejor, no, no. Uno de los mejores. Chateau de las sí. bodegas Norton. Claro. Sin volverla No tengo ¿Qué? ni idea que es un yatón ni si existe una bodega Chato. Norton. Ah, ver. sí existe, sí, no te sí, no? no, no, se... hagan no no, Pero no sí, sé, ya poner, yo sé la marca Norton, sé. Pero y bueno, no sé si es una bodega. No, no Norton no es de coso ¿Qué? y de los otros. ¿ves? Debe ser de, de una otro, bodega de. con otro nombre. <ríe> ¿Ves? No sé. Ah, me, sé. Me... ah no, que no sabes, no es tan fácil. <ríe> ah, <ríe> no, bueno, año 1995 entonces. Uno de los mejores discos de la historia, Radiohead de Vents. ¿Sí? Para mí, el mejor disco de Radiohead. por hay gente, hay gente que lo discute, hay gente que dice que es Kid A. Welcome to Bodegas Norton. Que fue, sí, bien. Translate this página. Un punto para Manchay. No, bien. al revés. Yo dudé. No, pero ese <risa> es el que dudó. a mí, sí. Es... ¿Se hace? Sí, no, sí. no es todo parte de la actuación. Entonces, Radiohead venía del de, año anterior, creo, no, o 93 o 94, que habían sacado su primer disco, llamó Pablo Hani. Que, que ese es el mejor disco. No, ni en pedo, es el peor. Pero tiene un par de Que Claro, que, que tenía Creep, eh. que fue el tema más conocido. Exactamente. O sea. Y después fue solo eso. Todos los otros discos era él Exacto Cuando todo el mundo pensaba que era una one hit wonder, sí, una banda de un solo de éxito, Epa. sacaron The Vents y.. No recibieron el éxito del consiguieron tema consiguieron anterior, pero no, pero tenía un montón de temas conocidos de Benz uh -huh. Con buenísimos videoclips. Con buenísimos videoclips, claro, ahí fue donde se empezó. Porque el, el, el videoclip de Crip es realmente una bosta. No es nada. No es nada. En cambio, los, los clips que sacaron de, del disco de vent realmente estaban muy, pero muy buenos. Uno atrás del otro, buenísimo. Después ya con que Day volvió es a ser medio y no, Kiday, perdón, okay dije Kidey, Ok, computer. Ah, ya uh, su un pero... disco, te pude, pude sí. hacer una conversación. Bien, me corregiste. <risa> un un ida y vuelta, un ida y vuelta. No de de ese disco que todos los temas están buenos. Le duele ¿no? la cadera. si pues. <risa> sí se está acomodando. Recién me pareció escuchar que sonó la cadera. Era lo que ustedes pero es no es peligroso. Eso, ¿no? Bueno. Entonces, ah, año no, 1995, Radiohead, The Events. Vamos a escuchar un tema que no fue uno de los hits ¿Por qué vamos a escuchar eso? Porque vamos a escucharlo eso mezclado con otro, con un cover Todavía no llegué a la parte del cover ah. Estamos desarrollando lo original porque Siempre ¿sí? hay un motivo para ambientando todo justificado ¿Cuándo salió el original Claro, Uah. uno de los temas que no fue un, un hit Porque no salió como single de ese disco se llama Black Star Que también, repito, para mí es uno de los mejores temas del disco A pesar uh. de que no lo editaron como single Ajá Boy. Vamos al cover. Mm. El cover es de ah. una mujer, una señora que se llama Gillian Welch. Oh, me paro. En la... Ah, yo cada vez que la veo me pasa lo También. mismo. De, no, en la década es del 70, fea, en la década del 70 la mencionaban como una chica maravilla, sí, no, una chica maravilla. Eh, pero como verá, no era la nueva, la nueva maravilla del, del folk y del country oh. americano y bueno, todas esas cosas. Sí. Sí. ¿Qué dicen eso porque a los campesinos le, se les gusta? ¿Qué? Y se como, las quieren fifar así y las coloraditas Todas ponen... son como Dolly Parton claro no. Y te Todos quieren que sean como Dolly Parton Pero no Pero no, no son todas, esta es media colorada bueno ¿Sí? Y, ¿Y le muy cowboy? la cola en mismas condiciones Exacto. La cola colorada Una chica cowboy Anda todo el tiempo con un sombrerito de cowboy Está bien Acorde. Bueno, sí. Como White Stripes. Claro, como White Stripes. Que es fanática del country y del bluegrass. El bluegrass que es el más o sea, como sí, como el country más, más más campesino. Que están ahí con las claro. Sí, sí, sí. Con eso no, charanguito, que, con el equivalente del charanguito yankee vale, ¿Sí? no el ukulele el ukelele no no es ukelele. No, el ukelele es el otro banjo. Pero el banjo claro ah, el banjo y el, Pero el ukelele hawaiano y oh, oye ama oye a pa el ukelele, ukelele es... hawaiano ¿Qué? el ukelele, el ukelele hawaiano. hawaiano claro bueno esta chica se puso a cantar el tema este eligió ese para cantarlo en sus recitales ¿sí? viste que ah, todo el mundo cuando tocan para ah, levantar y dice, el público claro para decir eh, una, una que conozcamos todos eh. mentira ¿no? imagínate la banda de campesinos y esta piba cantándole el tema de radiohead que ni siquiera son los más conocidos pero bueno la gente aplaudía ¿sí? eh, eh viva. viva la colorada quiero tu nuevo tema y en realidad no bravava, no bravava, bravava, ¿Cómo, cómo bravava, llegaste bravava, a enterarte bravava. de eso así que vamos a escuchar por fin por internet, internet informa de todo vamos a escuchar entonces ah. mezclado a radiohead y a gillian welch haciendo black star un ratito cada uno no todo a ver... Yeah. No surprises a su madre que lo está mirando. Besos, madre de Paul. ¿Quién lo está mirando? Si sí me imagino él escribiendo lo así, la madre mirándolo. Claro, atrás Preguntando. ¿Qué estás escribiendo? Señora, deje de mirarlo. A su hijo. No hables de mí. ¿A quién mira? Martín. Estoy mirando a mi hijo que está ahí abajo. escribiendo Ay, oh, hijo de Martín. Pablo, ¿será esos pacientes que inculcan a sus madres cómo navegar en Internet? Paciente seguramente no creo bueno noticias que nos importaron del día sí estamos muy frescos hoy hay, hay muchas son dos apenas y son dos, con no, pocas horas estamos muy frescos estamos frescos no, no. porque son noticias de pasado hace poco Ay, me, me estoy regido por la espontaneidad por lo inmediato no violencia en el fútbol claro viste que arrancamos hablando de eso que claro. es en instantes ah verdad arrancamos de eh. me quemaron los pocos temas deportivos que había para Es verdad, te Ay, No te queda para vos? No ah, nada. bueno, pero se para va a repetir na. y se va a analizar en profundidad como corresponde. Claro. Sí, una... Es un pero avance. Para, para verlo por tele era divertido como iban todos corriendo. <risa> ¡Vamos a matarlo! Parecía una escenita bueno de Braveheart. Earth, tenerlo pagado y ver ahí <risa> sí. las hormiguitas. En Washington, un tribunal rechazó este lunes la petición de un juez que exigía... La friolera. Eh, cifra de ¡Qué barbaridad! 54 sí. millones de dólares. Sí. ¿Por qué? Que es un montón de plata. Porque sería eso? en euros. Como 40 millones. Sí. Muy bien. Bien, buena cifra. Le, le, ahora buscamos el conversor? El conversor. A los dueños de una tintoría Ajá. le exigían este dinero porque los acusaba de haber perdido ellos, los sí. chinos, sus pantalones favoritos. Está bien. El que prometían, Qué, qué valor sentimental. Tipo, Al, sin los pantalones no podía hacer dinero, no se le paraba, no podía hacer nada. Le destruyeron la vida. No, es sabe? así. Eh. ¿Por es así? Porque eso fiscal, los que... pantalones, y son los pantalones mágicos del tipo. Mm. Todo el mundo tiene un Pero objeto lo que más mágico. lo más es que había un cartel que que ¿Qué? garantizaba, bueno, claro. había un cartel que mm. rezaba Satisfacción garantizada Los carteles rezan Los carteles sí. son muy devotos va. Hay carteles de... De, de devoto de... De, votos de, de diferentes vírgenes yes. Yo iba a decir de voto como localidad Pero no sabía si era una localidad, ciudad, pueblo Ah, estamos en un tiempo eleccionario También podemos hablar de votos de ese tipo Ah, también Roy Pearson se llama el demandante Me hago en las internas abiertas <risas> casualmente era un juez Y era un fanático orgulloso de sus pantalones Siempre sí. le cantaba alegre Ahí vamos, melodía ¿no? Siempre, siempre cuando salía de juerga vamos. La gente le cantaba sí. Luego por la noche se van a un driving. Muy entalladito el pantalón bruji Muy entalladito el pantalón bruji Es para chicas, Usaba estaba ajustadito, eh Claro, porque era juez pues, este equipo de los yardí de estos jueces raritos Un pantalón marca bulto, ¿era? Que, no, ¿qué tiene de rarito? De tener una vida sexual Por ahí, no, no, no, la homosexualidad <risa> no tiene nada de raro. Ahora la, la, la, la vida que lleva es rara, eso festejar los cumpleaños en un spa con gente en toalla es medio raro, a mí me da cosa Eso es ser muy muy cerrado en un mundo tan es muy romano. Ah. Sí, sí, sí, no, ¿Y esos son el tipo de, de perversiones está, que se ven no, en no, series ah. como Si Esa la que siempre hay un muerto. <risa> sí, siempre Pero alguien termina muerto. Algo, la, algo la, mal la, las leyes romanas acuñaron en los baños. Sí, sabrá cantidad ¿Había? de cosas que acuñaron sí. leyes y leyes. A los que habrán acuñado ahí una también. Una encontré. Será una uña de... ¿de quién es? De Frinchy. De me, me acabo de cortar una uña. Ah. Es mía, chequeala, también debe tener mi DNA. Toma. No sé de... Por lo menos si tiran al piso para que no se vea. No, le corté la uña. No, yo no sé Entonces, yo sí... alguna asquerosa se estuvo cortando las uñas. Eh? El tribunal rechazó los sí. tres cargos presentados por Roy Pearson. Alegó que Custom Cleaners, sí. ¿Qué? que se llama Custom Cleaners, tintorería, el nuevo ponja. ¿Qué es custom? A medida. A medida. Claro, empieza a medida. Empieza a medida como la única forma una, no, que quiere decís? decir que no te achican los pantalones cómo no decir custom Anda. sin usar dos palabras ya cómo eh, sin usar una una, ah, una eh, preposición como no particular sé. pero no es particular como viste difícil, es difícil cómo decir sí. custom sin decir a ah, medida pero no sé qué qué la que vendría a ser la ahí? La cuestión es que alegaba que ya la empresa esta, clientes, <ríe> <ríe> los inmigrantes coreanos, Jim y Su-Chung y su hijo, perdieron sus pantalones grises con rayas azules y rojas y le engañaron con un cartel que prometía un servicio satisfactorio. No me engañaron, le salió mal. ¿Cuál hay? Bueno, pero le perdieron el pantalón. Y había un cartel que decía que no se lo iban a perder. ¿Pero cómo se pierde un pantalón en una tintorería? No se lo puede dar a otro equivocado, pero no lo perdés, ¿Dónde va? Bien. ¿Dónde lo, va para? Lo, lo, que se lo, lo comieron acusar, las ratas. En seinfeld era que usaban la A lo, sí, mejor, lo, lo mejor transportando de un lado al otro. ¿Cómo? En el transporte de un lado al otro, a lo mejor se lo tenían que, ¿De hacer. un qué? de un lavado a otro, de un ¿cómo? lado al otro. A lo mejor no, el hombre. lavado perdió las rayas. ¿Y ¿Dónde? Pero se lo cae siempre adentro. A lo mejor se no, pero a lo mejor se lo tenían que llevar a la casa, el pantalón gris. ¿Y viste cómo son esas bicicletas con mimbre? Sí. La de los chinos. Claro. Se, no le debe se debe escapó ser, entre entre no, una entre una vara y vara. Entre bambú y bambú bambú. bambú. Calculó la multa solicitada de 54 ahí, millones de dólares. ¿En dónde, ¿De dónde sale ese número? Claro. De internet. Según Oye. las reglas de protección al consumidor de Washington, calculó unos 1.500 dólares por cada día que los tintoneros, tintoneros dejaron el cartel ah, pero, pero, en su pero, tienda colgado. Todo, el... todo el problema radica en el cartel, por eso ah, quiero decir en no el cartel. Pantalón, no es los pantalones el problema. El problema es el pantalón, pero, pero a partir del cartel. Si mintieron a partir del día que se mandaron la cagada y los otros días no mintieron. Claro, por Entonces, eso mienten a partir del día que se lo pierden y de ahí en adelante dejan el ah, cartel público. Hace como 54 millones de días. no, un poquito más. No sé exactamente, son dos años, eran como 60. Y el tipo esperó, días. esperó. para el juicio, sí. claro. Incluso calculó con la lentitud de la a ver, justicia. A ver, claro. Y además un caso estúpido, no le da mucha, lo quería encajonar. Pidió a gritos, encajonó en el Casi dos años. No. Uh, Person, un juez administrativo de Washington, exigía también una compensación por gastos emocionales claro. y el pago de los gastos legales pese a que se representaba a sí mismo. Está bien, no, aparte de pues no Definitivamente era un chaval. Lo emocional es la alegría que tenía el tipo por, que estaba pensando que le iba a ganar. Esa es la emoción, le están pagando la emoción de alegría encima. Pero pedite menos, ¿por qué tiene que ir? Qué ambicioso está re. Sabe, sabe que va a perder. Como eso Pero me recuerda. ¿Dónde van a sacar los coreanos? Eso me recuerda ¿no? a los sí, la... sí. de esos que son ah, medios, sí, pues. claro, ah. paranoicos, ¿no? Que están comprando todo el país de a poquito ah, le a, la... a sacar plata. Me acuerda la tarada del bingo que le había salido que yo que te, la máquina moneda, <ríe> le había dado como 4 millones de pesos y le decía Ay, ¿cómo no me ganarme 4 millones la máquina? Decía que daba hasta pe pe cinco mil pesos en ficha qué sé yo Pero el otro decía, ¿cómo no? Y pedía con los 4 millones, pero, pero hay, gente decía, hay gente mal asesorada Hay gente mal asesorada, de hecho este tipo se pero asesoró eso a mismo sí Pero me dio mismo. bronca, y le pidieron <risas> claro. más Es una injusticia, pobre casino Yo lo voy no, a contratar Pero también chico. es una injusticia ¿Qué? que aparezca que te no, pues, ganaste tanto y después bueno, no Bueno, pero, pero si la máquina dice que... Porque todas las máquinas te dicen el límite Ah, bancate, pagalo, jodete Qué mal, qué mal tipo que son. No, que se joda. ¿Qué malo? Está defendiendo un casino. Sí, no, sí, bueno, no. dale sí. Hay que ser así de miserable. La gente miserable le, le cantaba cosas así después de que perdió el juicio. No sé ni qué decir. Sí, porque los chinos, lo de la mafia sí. en China es terrible. Es medio así, es, es chinatón esto. chinatón En el Chinatown. Chinatown. Chinatown. Chinatón. Chinatón. Chinatón. No, como el el pero... de Chinatown es como Pantado. un negocio electrodoméstico que vende solo terceras marcas. Claro. Venía Chinatón. Chinatón. Chinatone. Chinatón. Chinatón. chinatón. Ah, como yeah. minatones. Cla claro, chinatón. En realidad no fui muy claro. claro. Gracias no. por explicarlo, porque si no, no lo entendía no. a nadie. Porque no lo pronunciaste bien. Chinatone. Y que sonaba Chinatón. No, no. Punto la, para Billy. La otra noticia y voy a ir velocísimo sí. porque. ¿Por porque el tiempo. Hay que hablar mucho de deporte. Que no. no pasa un carajo, claro. no sé de qué va ahora. Mejor evitar el tema. Puro ascenso. Yo me tomé tres días de vacaciones. Dos ascenso y dos descensos. Un cirujano indio se arriesga. Estamos hablando de la India, ¿eh? Sí. Nos ubicamos. Claro. El continente este lindo, con esas montañas altas, lleno de ciudades ocultas en el medio de ningún lado. Y con Gandhi. Ajá. Un cirujano allí se arriesga a ser expulsado de la profesión, hablo en presente, fíjate ya. Sí. Ahora. Ahora, en este momento están. Incluso a ser inculpado de un crimen por haber permitido que su hijo de 15 años haga una cesárea con la esperanza de hacerlo figurar en el libro de Guinness Records. No. No, no, no, no, Dale, vení, vení, vení. Corta acá, corta acá, corta acá. No, papá, y que... si la mato. No, ah, no, no. no, no. Es una cesárea, es un tajo y que el ya. pibe salga. Cuán difícil puede ser hacer una cesárea. Es como Es un trajo y que escape. My God. Que escape. My God. ¿Qué, los bebés siempre quieren murió, salir. Murió, murió la madre y el pibe, murieron todos. No, miembros de la Asociación Médica India. Sí. Cuentan que se quedaron boquiabiertos <risa> cuando el doctor <risa> Murugesan les hizo llegar un video que ya pueden ver en YouTube o comprar. No, porque en, por, en YouTube. No lo encontré. Pero oh, oh, hay y... estar, yo no sé qué palabra clave poner. Maravilloso. En que aparecía su hijo Que se llama Dilepan Raj Con un escalpelo Ante la parturienta Fíjense poner alguna de las palabras Que dije en YouTube eh, Capaz que salga Un indio loco <risa> Seguro que sale Ese y el de los Viral People Tras ¿no? la cesárea efectuada por el adolescente El bebé nació vivo Pero las autoridades deberán dirigirse a la madre Por si quiere presentar una demanda <risa> Imagínate la cesárea la le pusieron a peridural alguna cosa... No, pero para una cesárea no te ponen peridural Depende no? ¿De qué depende? No sé. Ahora no te pone ahora por eso te sale. Sí o sea. ¿Y el padre qué habrá hecho? ¿Le habrá hecho una línea no, pues, de se puntos? que sufre más con los bueno, no sé. claro, no sé. Le habrá hecho una línea de puntos por donde no tiene que cortar andan andan por acá Habrán practicado en la casa ¿Y no? Con el perro Ay, Con el perro No, no sé con qué pueden practicar en la casa pero con ¿Cómo uno una tiene sandía? De, de derecho con a la se practican siempre con una sandía van al, al juego, ¿cómo se llamaba ese juego? La operación La ¿qué? operación Lo tenía desde chiquito, desde los 5 años, jugando la operación día y noche. Al difundir el video a sus colegas, el doctor Murugensan, que estaba chocho, no morudo, se arrepiente de su Dios. decisión, convencido de que su hijo merece entrar por su hazaña en el libro guinness de los récords relató a la secretaria de nuestra producción a <risa> <Carato. risa> la secretaria de producción <risa> insiste incluso declaró sí. a la prensa que no había hecho nada malo y que su hijo ya había operado en el pasado en sus anteriores vidas viste como son los sí, indios claro, que es creen cierto. esto de la reencarnación capaz estaba convencido que en efecto antes de nacer había sido un celebrado médico y que ahora indios hindúes indú? hindújes induje Le decía. ¿Pero tenés que en indio o no? Indio. Claro. Ah, es indio. Es indio, es hindú, es... Lo que no es ab aborígeno, maya. No. Maya no es seguro. <risa> y es aborigen también. Los indios son aborigen de su aborigenitud. Claro, la aborigenidad. <risa> ¿Cómo, cómo? Pero, espera aborigen. porque así también, así de esta misma manera entramos en... El... Ah, en el terreno que nos es En raíz, el terreno, claro Ay, no, sí. no sé, como autóctono, no sé, no sé no, Claro, no, qué sé yo, lo que no, sea no sé. Ya fue, no importa, no nos importa a nosotros o sea, Gente no que, que sus tátaras, tátaras, tátaras nació Entonces, acá No tienen radio custom qué, a medida A medida oh, Sí, Justo a medida Y lo otro es gente a la que nuestros tátaras le robaron las tierras no, aborígenes Para que nosotros las tengamos por herencia oh. Sí, señor Un pedacito nomás, pero bueno los, los argentinos no sabemos sentirnos mal Por lo que nos robamos Somos culpables de nuestra tierra argentina De nuestro mal que nos hacemos Somos la misma mierda que, con la cual Tenemos que luchar todos los días La primera hora del día Y sale andricina adentro cada tanto Esta semana Tenemos dos discos para presentar los Borracho hay, del hay, pueblo Había borracho en el pueblo los borrachos Siempre empiezas ¿no? igual Y siempre llegas hasta ahí <ríe> No sé qué más Sí, siempre <risa> resulta claro. El borracho del pueblo Bueno, estaba diciendo los, Va a los velorios a comer y a tomar la grapa Dos discos Dos discos para presentar esta semana porque De golpe aparecieron en internet dos discos que Había que tenerlos sí o sí La industria estaba full Claro, sí, pirateados Obviamente, uno es el nuevo de los Beastie Boys uh, Que es un de los instrumental poco Sí Y y un disco pasamos. instrumental de los Bistiboys. Un que... disco instrumental chiku, de los Bistiboys. Chueco, chueco, chueco, chueco, chueco. Es todo un disco así. Es como basura, Bistiboys. Y ¿verdad? además, desde la ignorancia más claro. profunda lo dice. Chueco, chiqui. chueco. <risa> bueno, escuchalo, si. Sí. Claro, Y le, le, le, le puede pegarlo de bombillas de claro. norte y que después... Sí, sí, sí. Pero claro. esto no le da nada, no le da cosa. Pobre Bistiboys. Bueno. Vamos a presentar entonces Lo de los Beastie Boys Ahora Y después Al final El disco nuevo De Frank Black Como solista Primero los Beastie Boys El disco que se llama The Mix Up Un disco instrumental Vamos a escuchar Suco de Tangerina Ah la pipeta Shogi, shogi, palki, vamos a bailar, ritmo fatal. De shogi, shogi, shogi, shogi, shogi, shogi, palki, vamos a bailar, ritmo fatal. De chalki, chalki, chalki, fíjate bieneno, mira tus pies en el piso, tu ai es cualquiera. Sube bien esa radio, déjate llevar. Vamos a bailar, ritmo fatal, de chalki, shalki, chalki, shalki, shaki, chalki, party. Vamos a bailar, ritmo fatal, de chalki, shalki, shaqui, shaqui, chalki, shaqui, salki. ¿Cuántas veces soñaron con este aire de libertad? Sube bien esa radio. I deja te vamos a bailar fatal vamos fatal Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón <ríe> Yolki Palki, lindas ideas para un mañana mejor Deportes En Yolki Palki, Bambaster Deportes En Yolki Palki, Bambaster Deportes En Yolki Palki, Bambaster Y es de visitar ese barra deportivo de Huonvivio, cuantas sea, Cuántas vibraciones, buenas vibraciones, sentimientos cruzados, emociones histéricas, pasión de multitudes en un pide, se va a repleto de información, lleno de color, diversión y entretenimiento, porque la verdad es así. La verdad es cruda y cruel y si nos hace sufrir, nos hace entender la realidad como una competencia, como una sola competencia en buscar quién es el mejor en cada categoría, en cada subcategoría, en cada categoría dividida en subcategorías, dividida por edad, dividida por pasión, dividida por sentimiento, por tipo de pelota, por tipo de indumentaria deportiva por sexo, por discapacidades, por todo se compite en esta vida y por eso, por eso, para no olvidar esta elección de la vida en el cual solo hay un ganador y un montón de perdedores que no significan nada más, que tienen que aplaudir al ganador por eso, por eso hablamos de deporte, que es lo que nos interesa en este pequeño espacio pequeño espacio porque la vida es así, porque es pequeña somos efímeros señores y a darnos cuenta que el deporte es la única solución para su hijo ignorante comienza la emoción Desde ahora y hasta las 9 de la noche El mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo Fútbol para el ascenso Los Tigres vencieron a Chicago por 2 a 1 en el cotejo de vuelta de una de las promociones del ascenso Los de Canguia jugarán el próximo torneo del círculo mayor del fútbol argentino Bienvenidos a los Tigres al fútbol de primera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 Así es la realidad de la vida, señores. Uno suben unos bajan, La Serrina, Serrán, dijo no sé quién a correr y a correr, a correr Poxyran, una vieja revista que no sale nunca más. ¿Te acordás de la revista Poxy Run? Pero nadie se acuerda, no importa. La verdad es que el moned Navarro Montoya se llevó su equipo al descenso. Ya no más Nueva Chicago, no Chicago viejo. Chicago viejo era lo que era antes, por eso Chicago volvió a ser lo que era Nueva Chicago antes, que era la vieja Chicago, la Chicago que todos recordábamos, la Chicago Rosarina de las prostitutas y los malos jugadores de fútbol. Esa Rosario, ese y con esa Chicago va a ser lo que en realidad es ahora lo Mono Navarro Montoya, ahora que es de la vea a dibujar y a disfrutar de las panfarras que solía hacer el Mono Navarro Montoya, que era el momento que se de cubrir la selección del Mono Navarro Montoya pero no, ya nomás la realidad lo llevó al Mono a donde tenía que estar, a enterrarse el Monito, el Monito, el Monito, el Monito, se fue nomás se fue nomás y subió, subió, ¿quién subieron? Los Tigres, por fin nos acercamos al fútbol mexicano, con esos nombres guapos que tienen, ¡Los Tigres, carajo! Otra notición, volvió el globito a primera dejando atrás a un Godoy Cruz de Mendoza que no pudo retener la categoría cayendo por 3 a 2 en el partido definitorio de la promoción que se juega a esta altura del año para ver cuál de los equipos malos es cambiado por otro malo pero con más ganas y alegrar algún barrio bonaerense. La gente está que arde, este miércoles pedí en tu kiosco amigo la construcción de las pirámides todo sobre la expedición de Napoleón y la reestructuración de la gira de Roger Waters por los Países Bajos no lo olvides, este miércoles en tu kiosco pedílo gratis junto con la Fogaceta Deportiva. Pero qué barbaridad, el fútbol es así de reiterativo Tenemos un solo campeón pero dos descendidos En realidad con cuatro que van y vienen El fútbol tiene esas cosas y por eso y por eso Para deleite de todos los periodistas deportivos Cual diría Martín Parodi Hay que van a valorarse de aquellos equipos chiquitos Aquello de rememorar el barrio Debe ser que la pelota sea algo de por ahí Que adelantar al barrio sea de la familia quiera ver el equipo a la cancha hacer una visita de domingo Con mamá, papá, y el hijito, y el hijito más pequeño Y el hijo del hijo de dijo La familia vuelve a la cancha porque el globito, globito Sí, huracán, huracán, huracán volvió a la primera división Y supongo que hay le importa. voley de la Liga Mundial El seleccionado argentino masculino de voley Fue derrotado ayer por el de China por 3 a 2 En Chengdu, en el cierre del penúltimo Fin de semana de la primera fase de la Liga Mundial Entonces, para ir repasando nomás La selección de vole cayó ante los chinos Con parciales de 22, 25, 25, 22 25, 19, 23, 25 Y 15, 11 en Chengdu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 Que vibramos con el volei. Se y dieron la oportunidad de ver a esos grandotes, a esos grandotes que no serán tan como los jugadores de baje, pero sin embargo son más lindos y bien formados, con unas piernas, ¿sí? que pierna es la del jugador de bola promedio. Pero seguimos extrañando al gran conte y al gran Marquitos Benikovic. Este fútbol, este vuelo, este volei sin estrellas. Estamos cansados y las estrellas de esas vienen a jugar acá a Rosario. Porque en el club, en el club donde se juega siempre los partidos de bola y que es el estadio cubierto de Luz ahí vamos a estar beneficiados con las estrellas del volei argentino que figurarán y pasarán por este fin de. Semana van enfrentándose a China, porque ya perdieron 10 partidos seguidos de los 10 partidos que jugaron así que esta selección de Boris no tiene ni por qué figurar en la liga mundial, tamaño el hombre para tan poco equipo Copa América el coco se rompió el coco pensando los posibles titulares para el primer partido del equipo de balón pie argentino que enfrentará a los Yankees de Norteamérica, Roberto Abondalcieri Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Minito y Hernán Heinze, Juan Sebastián Beró, Javier Macherano y Esteban Cambiaso, Juan Román Riquelme, Lionel Messi y Hernán Crespo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 ¡Pero qué alegría nos da a ver entrar a esta selección a la cancha! ¡Uno más se le pone la piel de gallina a ver esos nombres que ya ha visto entrar y vestir la camiseta otra vez! ¡Que se viene el Pato Bondancieri, señores! ¡Que se viene Roberto Yala, ¡Que se viene Gabriel Milito! ¡Que se viene Geise! ¡Que se viene Crespo! ¡Todas las grandes figuras que hace años que son grandes figuras! ¡Nos ilusiona ver el fútbol argentino ser tan igual y tan predecible! ¡Nos emociona ver y saber de memoria el equipo argentino! ¡Hace cuántos años que podemos decir que está Hernán Crespo! ¡Cuántas selecciones pueden darse el lujo de decir... Hernán Crespo y aparecen los últimos tres mundiales, cuando uno puede tener la alegría de decir y aparece también en todos los mundiales, encima que no habíamos desecho de Riquelme, vuelve Riquelme, cuánta alegría para la selección, la Copa América va a ser un evento vibrante señores, la selección argentina es la candidata señores, ¿por qué? porque tenemos a los mismos candidatos a ganar de siempre y en algún momento sabemos que van a ganar. ¡Mercado de pases! La jueza Liliana Giorgetti está delineando el equipo de Rosario Central para el próximo torneo. Acuña y el colombiano recopado se irían de la institución canalla. Cristian González y Juan Manuel González todavía tienen que sentarse a charlar. Pero recién prendes la radio, recién te enganchas, engancharte en el cable también es delito. Porque si todos nos enganchamos, después ¿quién lo paga? Los equipos locales son la clara antinomia, la lucha del bien contra el mar. Por un lado tenemos a la jueza representando el bien y al mando del poderoso, el poderoso equipo canalla para un futuro. Por otro lado el señor malo y barbudo que lleva las astas del demonio, que lleva el dinero de no se sabe qué suciedad. Ahí tenemos el juez y el... Hombre de dudosa reputación enfrentados en un torneo que, señores, para Rosario se viene con todo. Por un lado, reducción de sueldos para lo estatal y para lo bueno y lo local, con la jueza que está diciendo que al Kili y González y cobre o menos. Y por otro lado, el dinero que produce alegría si gana campeonatos cada tanto. Ese es el fútbol local, señores, la vibración de enfrentar el bien contra el mal. Y todos sabemos que el bien nunca gana y el mal siempre se regodea de que puede burlarse del mar todo, todo, toda la santa vida. Tenis de Wimbledon La primera jornada no fue alentadora para la legión Ya que ningún representante argentino alcanzó Pasar a la segunda rueda del tercer slam de la temporada Se fueron Sergio Reitman, Carlos Bercock, dio Hartfield y Jorgelina Cravero Sergio Maquinarias, rotuladoras, abrochadoras, guitarras, cielo rasos. Hacemos todo a mano armada 100 años de experiencia confirman que somos los de La Rioja y La Madrid Sergio Maquinarias, un abanico de ofertas para este invierno esa magia tiene Wimbledon, Wingledon tiene esa magia señores, la lluviecita fresca sobre las praderas pardas de las canchas londinenses la nube que se cierne sobre las cabezas de los grandes teristas que van ahí a resfriarse, porque todo el mundo sabe que después de Wimbledon si no jugaste volvés resfriado y no corres para todo el resto del campeonato por eso están los jugadores argentinos ahí moviendo mucho huevo y mucha garra y esperando para meterse a la cancha porque el argentino tiene esa cosa con esa cosa que tiene y la cosa que nos hace bien a los argentinos que es esa cosa de a veces perder y a veces ganar y por eso los queremos tanto nos hacen ilusionar con algún crack que no termina siendo crack nos hacen ilusionar con Coria que después se la pasa reclamando a vaya a ser que empresa que le den dos millones de dólares por los daños y perjuicios que le hicieron sentir mal alguna vez por un poco de droga y metida en efedrina qué sé yo qué cosa la barbaridad es así señores Wimbledon tiene esa cosa de esperar y esperar y esperar a ver que pare y tapar la cancha de césped porque el césped tiene eso y porque en realidad no sabemos por qué seguimos apoyando nuestro Deporte cuando sabemos que solo tenemos pocas cosas hoy <música> I will hide in the snow, if I need to. My butt is black and the rest is ready too. Can you tell now the answer to discord? Let's get ready to rumble for the neighborhood. Where did all the love go? Meet people, let's have a fight and be done with Jenny and Joe. Where did all the love go? I always end up in trouble I don't remember how, how to stop I know you won't talk And your mother's laugh, from a And me, I'd rather go dancing than growing up For the cat, I am very offended And I do have a thing for you I will hide in the snow if I need you My body's black and the rest is pretty too Where did all the love go? I'll haunt and be chill With Jenny and Joe Where did all the love go? I don't know Why my friends always call me Romeo Where did all the love go? Do we know We'll never get to the rainbow Loving no, no, no, no. Let it all go, I don't know why my friends always call me, I don't know why my friends always call me, pretty stark for a name but I'll take it, Romeo. Mi frase bota sholki palki Pone la al fuego, acomodate Y disfruta la calidez que irradia sholki palki Ay, qué chiflete que hace Me voy a tosar Mi frase bota sholki palki Ay, qué chiflete que hace Me voy a tosar Mi frasa bota sholki palki Canadá, un país con acento de donada un montón de tierra virgen sin explorar, llena de desconocidas especies de bandas de rock. Oh, música canadiense, Vamos a presentar rápido, porque no hay tiempo, a nuestro músico canadiense hoy, se llama Chad Van Galen. es lo que ellos le dicen a un singer-songwriter, ¿Sí? que acá es con. Um es un pero que es una palabra de miedo, ¿verdad? Ah, como, el Martínez, como el Paz Martínez, como el Paz Martínez Claro que sí Es <ríe> un tipo que tiene, que canta así las canciones Millonario como el Paz Martínez No, no creo que sea Él un Millonario el, como de Paz cerca, Vive cerca de Regina, una ciudad de Canadá ¿Sí? ¿Quién? No sé ¿Ballina? ¿Paz Martínez? No sé Él es de Calgary, en el estado de Alberta Sí. qué simpático. Un tipo que tiene letras muy locas que hacen canciones bastante como la eni sacaditas. Que es la letra uh -huh. Tiene como sí, un... especialmente en, en los países de habla ah, anglosajona. Es rarísima claro. ahí. Y además este loco es ilustrador y es eh, animador. Qué pasó Entonces con la hace, confianza. Hace los los videoclips. Como Lisandro. Temas, como él, como Lisandro. Como Lisandro. Pero le va bien. Pero le va muy bien. Vamos yo, a escuchar. Oh, yo no soy ilustrador. No yo no puedo dibujar ah. nada Chat Van Galen entonces vamos a escucharlo haciendo un par de temas Clinical y Death y Gubich ravioles, por el arroz integral que te estimula los intestinos <ríe> Yolki Parki lindas ideas para un mañana mejor a usted, oyente. Seguro que sos una persona re decente, pero tenés algunos pensamientos medio degenerados. En Yolkipalki nos estamos dando cuenta de algunas cosas. ¿Por qué sonríe? Porque vine a los pedos para sentarme para ya dar la despedida. chao Hasta mañana. Esto fue Yolkipalki. ¿Para eso? Sí, para eso nada más. Nuestro segundo disco de la semana, ya estuvimos presentando de los y lo vamos a seguir presentando durante toda la semana, obviamente, es lo nuevo de Frank Black, que ya los Pixies no están más juntos, estuvieron un ratito juntos, sacaron un par de temas, ahora se separaron de nuevo Frank Black. Como, sacó los, un disco, como los Midachi. Como los Mirachi, exactamente, sí. ¿Vos sabés de los Mirachi? Yo te patearía la cabeza por comparar a los Mirachi con los Pixies, pero bueno, no importa. El disco se llama Blue Finger, y es mucho más rockero de lo que él venía haciendo, que era más tirado al folk, como así que Mirachi. bueno, está bueno. Sí, okay. como los fidachios. Fidachi, ¿sí? El chino Volpato está dedicado al folclore ahora. Mirá, ¿no? Bueno, Frank Black haciendo lo lista del disco Blue Finger. Hasta mañana. Esto fue yo que Besos, Mati, recuperate. Gracias, Fabián. Besos. Sí.